Manes Altuna es el guitarrista de la banda miscaguitarra Ichia semea que en octubre sacaron su cuarto disco, Revolta, el cual estuvieron presentando en Sudamérica, en Argentina, en Chile. Este jueves, día 5, empezarán la gira para presentarlo por acá, en el Café Antoquia de Bilbao. Eh, Manes, cuéntanos cómo, cómo ha sido la experiencia sudamericana. Joder, pues para nosotros... Eh... Eh, pues muy muy buena ¿no? eh, para nosotros eh, era pues es la primera vez que íbamos a sudamérica argentina y chile ninguno salvo uno de nosotros ninguno había estado allí entonces era todo nuevo y, y hemos tenido mucha suerte porque el grupo que bueno eh, fuimos invitados a un festival de deska que organizan con bandas sudamericanas de y Y entonces mediante eso pues dimos conciertos con bandas conocidas allí, sobre todo en Chile, pero también en argentina y, y pues eh, la experiencia distinta en el sentido de que el público desde la primera canción se metía eh, en las canciones en el concierto y se volvían locos o sea en, la, en Chile, por ejemplo, fue impresionante, pues que acabamos. Eh, con nosotros, con la banda argentina subidos en el escenario y con un montón de gente y fue un final pues eh, pletórico ahora estamos ahí bueno, eso fue en Chile y en Argentina ¿cómo fueron las cosas? ¿es el público igual de apasionado? sí eh, eh, son más calientes que nosotros en todos los aspectos en lo único en Argentina estuvimos también en participando en, bueno, tocamos en la Semana Nacional Vasca en La Plata y ahí había mucha gente de origen vasco y pues fue un poco, nosotros íbamos, no con miedo, pero igual no conocíamos y teníamos un poco, nos habían contado pues que los vascos de allí igual tienen un poco idealizado y están en eh, Euskal Herria y lo que es eh, pues, igual más cerca del folk y tal. Y nosotros, claro, la música que hacemos no... ...sí puede tener algunos toques... Eh, ...porque en el último disco hemos metido... ...eh, canciones o melodías del folk vasco... ...pero no hacemos Sky Punk... ...y teníamos un poco a ver cómo nos iban a recibir... ...pero vimos que, sobre todo los jóvenes... ...que están viniendo pues todos los veranos... ...y así suelen venir aquí a aprender euskera y así... ...y ya hay relación, conocen las canciones... ...las músicas que se hacen aquí... ...y fue, no sé, una experiencia bonita. pero lo que dices, además de los viajes... Hay algo que puede ser importante en ese sentido que es eh, internet para conocer vuestra música allí. Sí, sí, sí. en eh, La gente, sobre todo los vídeos que teníamos en Youtube hechos, conocían las canciones de Dale Candela y justo antes de ir sacamos eh, el single así de Revolta que era Todo Seta y ya lo tenían conocido y encima era en castellano y la gente la, las conocía y, y bueno, cantaba las canciones. Y ahora estamos aquí de vuelta, ahora empezáis la gira para presentarlo por Euskal Herria Empezáis este jueves, día 5, en el Café Anchoquia en Bilbao Sí, es eh, un poco el inicio de la gira de Revolta en 2015 Porque presentamos el disco en octubre, hicimos unas pequeñas presentaciones por aquí Pero ahora ya empieza ya la gira para este año Y entonces es el arranque así, en, en casa podemos decir Porque aunque los del grupo no somos de Bilbao pero vivimos todos muy cerca en Munguía, Ugao y, y el Goibar, y entonces es prácticamente el Café Anchoquía, pues nuestra casa, en el sentido de que muchas juergas han acabado allí, y, o empiezan allí, y entonces eh, hay ganas de, de, de tocar allí y presentar las canciones nuevas. ¿Va a ser un espectáculo de los habituales o...? ¿Hay sorpresas? Sí, hay varias sorpresas, que preferimos que la gente vaya para, para verlas, pues algunos van a participar gente que que no viene siempre con nosotros en directo, pero al ser el primer concierto pues eh, han participado en la grabación del disco que hicimos en verano y van a venir al Café Anchoquí, pues eh, vamos a tener ayuda en los vientos de Sutik, a la trompeta Michelle y a la gaita Apache y luego alguna sorpresa más. Y después del Café Antioquia, ¿cuáles van a ser los siguientes conciertos? Luego la semana siguiente estamos en el audio en el Gasteche, que se hace en unas topaquetas de Gasteches de Euskal Herria, y luego el sábado en Urca Rock, que es un festival, y, y vamos a estar allí con, con, con Arcada Social, Ratzinger y, y con Guda Dancha... ¿Asken? No, Asken Guda Dancha. No, Guda Dancha creo que se llama así, que son unos chavales que hacen esca también de, de Uribe Costa, Y que, bueno, han ganado el premio del público y eso, y hay ganas de verles y, y tocar también en ese festival. Pues nada, desde aquí os, os deseamos que las cosas vayan bien, esperemos pasárnoslo bien el jueves y nada. Vale, va, es que su olí. Venga, sí. hasta luego. <risa>